La forma más moderna de hacer campaña política se la ofrece Varolo Publicidad. Varolo Publicidad. Un excelente grupo de servicios creativos Para que usted gane Participando de los más efectivos escándalos Yo diría Un escándalo espectacular sería Un auto trucho El ¿no? menemóvil El menemóvil trucho Ajá. Sí. Traído desde Cuba por Galmarini Y la guita que es de Montonero. Bueno, sí, algo espectacular no sí, como que conseguir algún discapacitado Podría ser Iconicoff en todo caso Porque Está bien. Tendría, sería muy espectacular ¿Por unas una fotos de cabalos? Desnudo. Sí, no sé si sería interesante sí. ¿Qué, qué, ¿Por qué no hacemos Yuya? ¿Está está el ambiente para hacer algo yu con Yuya? Yuya Gay, yu gay yu es gay, buena idea Exacto, una revista brasilera, el secuestro de sí, no, declaraciones no, no, no. acerca de alguien que no tiene no que está, ver no, no. Parentesco con el gobierno Yo voy anotando no. Más sobre el Yuya Gay En Brasil, el semanario infantil Pendejiños publicó en su última edición un reportaje exclusivo a uno de los participantes del frustrado secuestro de Yusha. El secuestrador arrepentido es Joao Bebeto, quien dio el nombre de la autora ideológica del plan. ¡Fala, La prima sí. de Mera Figueroa. Fala más, Sorullo, más, más, Y más. La suegra de Kunikov, amiguinha do Manzano. Es la misma. Imagínate el nombre. Fala, Sorullo. Tengo eh, que confesar. Ya. Él tiene un programa infantil, se llama Flavia Palmiero. Fala, Conocido el nombre de Flavia Palmiero, resta averiguar quiénes llevaron a cabo la frustrada operación. La justicia apunta sus cañones contra dos grupos infantiles de dudosa afiliación política y amplia experiencia en este tipo de accionar. Se trata por un lado de las Tortugas Monto, agrupación que opera bajo las órdenes de Michelangelo Vaca Narvaja y Donatello Perdía. El otro grupo investigado es una banda paramilitar denominada Los Buzis. quienes disfrazados de animales obedecen a un gorila disfrazado de militar. Por otra parte, algunas versiones indican que Flavia Palmiero se encontraría internada en una guardería psiquiátrica infantil, mientras el gobierno toma cartas en el asunto, dada la cantidad de parentescos que unen a la implicada con algunos miembros del mismo. Señor presidente, por el tema de Flavia Palmiero, queremos saber cuál es su situación en este momento, dado el parentesco que tiene con algunos miembros del gobierno. Pero no le estoy diciendo que, que está con licencia. No, pero perdón, sabíamos qué insistir que sobre sobre este tema o yo hablo en japonés. No, no, no, pero sabíamos que sabíamos que había renunciado Mera Figueroa por ser primo de Flavia y habían dicho que por ser amigo también Manzano. Pero querido, está, le estoy diciendo, que está con licencia y me sale con el tema de la renuncia. No, está eh... con licencia. Está bien, no se ponga así. De todas formas, el presidente afirmó que el caso está pronto a resolverse y garantizó la seguridad de Yusha apelando a los recursos del Poder Ejecutivo. Eh, señor presidente, ¿usted piensa que Nicolás Hernández puede llevar a cabo en forma eficiente la custodia de Yusha? Pero pongo las manos en el fuego por mi secretario... El mundo está feliz. Vico y Hernández, secretarios privados del presidente Han reemplazado a las célebres paquitas Que acompañaban a la animadora brasileña Y se encuentran ahora grabando en los estudios De un canal capitalino Las ediciones del show de Yusha Que corresponden a la... Varolo Publicidad Nuestros escándalos Pueden sepultarlo O simplemente Cubrirlo de otro escándalo mayor